M102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Vale. Bueno, bienvenidos a el palermo de los simios otro sábado más un sábado espectacular eh, un sábado de sol primaveral con ese sol embriagador ¿no? ese sol que a uno le da ganas de tirarse cual lagarto y eventualmente pegarse una insolación porque claro en esta época del año está tan fresquito ¿no? que el solcito bueno, ahora no está tan fresco ahora está pegando está pegando solino. lindo eh, uh, digamos, Si no estuviéramos acá, nos gustaría estar bajo el sol, digamos, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, en este ámbito natural selvático que hay en Palermo, eh, estamos mm, pocos, somos pocos, la mayoría se... Sí. Pero buenos. Claro, ¿no? obvio, somos los... El tridente ofensivo... Eh, somos el Messi, Higuaín y Agüero del Palermo de los Cines, Pareciera ¿no? que sí, ¿no? Sí, eh, ayer... Eh, y ahí Di María operando. Di María operando, <risa> no Nuestro querido Mariano, que nos salvó las papas Porque claro, eh, yo tomé la responsabilidad Como no está nuestro querido Bebote Yanies eh, Quien a su vez, aparte Ya vamos a contar la La reestructuración Hubo, hubo auditoría en el Palermo, hubo reestructuración Y ahora parece que Bebote cambió de, de, cambió de posición Ya no se va a llamar, entre otras cosas exigió que se le cambie El apodo, el apodo. O sea que va a ser la última vez que le podemos decir Bebote A Bebote, vez, sí, sí, porque aparte Porque no está acá hoy, claro. le mandamos un saludo Bueno, pero él es uno de los que Eh, bueno, digamos, se estructuró, hubo, un, hubo una, cual si fueran gendarmes enojados, eh, se plantó cierto sector de la producción, eh, pidió un piso de 7 lucas eh, y dijeron acá las cosas van a cambiar. Y entre los cambios que hubo, la musicalización corría por cuenta mía, que llegué a horario como siempre, a la radio, tranquilo. Con el pendrive, listo, con todas las canciones. Hoy una selección musical muy particular que después voy a comentar. Metemos el pendrive, no hay nada. No había nada. Así que nuestro querido Mariano, Seth Misery, también conocido como Seth Misery, tuvo que, así, salió con la cancha, eh, con el barrilete cósmico, y, bueno, recuperó todo lo que había que recuperar. Así que, bueno, eh, nuestro saludo para él. Bueno, bienvenido Nico, como yo, tuviste un... Faltazo el, el viernes pasado, Exacto, sábado pasado. El sábado pasado porque estaba en Córdoba. Algunos dicen que me fui a ver el triunfo de verano sobre Boca. No, me fui de, <risa> de vacaciones, pero igual lo, lo disfruté. Disfrutaste. A pesar de la lluvia, llovió eh, también. Bajo, también, Bajo la lluvia tuve que conectar un cable de antena no, porque no había un antena. Sí, Tan sí? loco, nene. Pero no. lo, lo hice, arriba mi vida y valió la pena. Bueno. Y acá de vuelta en el Palermo. Nuestro querido. Seba también, ¿cómo estás? Muy bien, agitado, acabo de llegar Gracias al subte por, a, por darme estos momentos de calor tan agradables Que Ay. fue llegaste a este programa ¿Cómo estaba el subte hoy? Estaba como si fuera lunes ocho y media de la mañana Lindo, lindo, lindo y lindo. pegajoso está. Aparte con el calorcito que hace como decías vos Estaba pero... <risa> hermoso Así que eso, acabo de llegar Pero sí. bien, lindo Veo lindo. que tenés una remera que eh, te la envidio ¿no? Que me gustaría tener yo Es muy buena ah, bueno. Una remera con la cara de Carlos Marx Y eh, el juego de palabras de Marx Attacks ¿No? Sí. Muy bueno. Los chicos que hacen unas remeras muy bonitas. Bueno, antes de meternos en la picañeta de noticias, tengo que preguntarle a Nico, que quizás lo más parecido que tenemos a un columnista de deportes. ¿Qué pasó ayer? Yo no vi nada del partido. ¿Me enteré que hubo, hubo, hubo lindos goles? ¿Hubo despliegue? Hubo despliegue de Messi, sobre todo. ¿Cómo, Mirad, termi cómo terminó? 3-0 a Argentina a Uruguay. El primer tiempo bastante aburrido. Y segundo tiempo Messi sacó a relucir lo, lo que es y metió dos. El primero un gol, gran pase de, de Agüero, si no recuerdo mal, uh -huh. eh, con una pared con Messi que entra Messi y hace el gol. Y el tercero un tiro libre que es, salta la barrera y Messi patea bien al ras del piso, pegado eh, al palo. Un busca pie, Un busca pie pegado al palo, impresionante, la verdad. O sea que cumplió con todas las, las expectativas. Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué pasó con Uruguay? ¿Jugó mal? ¿O ya no, no es lo Uruguay mismo? jugó a lo que juega Uruguay. Falló Forlán y Cavani, Uruguay es un equipo muy rudo, terminó con los cuatro defensores amonestados. <risa> Pagaron, <Pegado, risa> ¿no? esa o es la garra charrúa. Sí, sí, sí, sí, por ahí. Dos de esas amonestaciones que eran de expulsión directa, digamos. Y falló arriba Forlán y Suárez, que habitualmente están más, más dulces y no, no pudieran hacer goles. Pero no jugó muy diferente Uruguay a lo que había jugado la vez anterior en Argentina pero si Argentina con Messi Higuaín Di María y, y Agüero marca la diferencia arriba ayer tuve la oportunidad de hablar con un periodista, una periodista deportiva eh, y me, le pregunté porque había escuchado por ahí por la radio yo escucho cosas de deporte y me gusta chequear las fuentes para ver si después las puedo repetir en un asado y quedo como como, como, que sabes, como un futbolero claro. y decían que en el partido de ayer seis de los mejores 15 delanteros del mundo estaban en la misma cancha ¿Y sí? ¿Sí? está sí. de acuerdo vos, Nico? Porque la única fuerte que me falta confirmar para ya tirar esto. Sí, de... no sé si Suárez, seguramente lo pondría Suárez delantero uruguayo ahí, digamos, eh, quizás eh, estaría en discusión. Pero sí que en, en América, digamos, está Messi, Falcao, ayer de Colombia, que no estaba en esa cancha, estaba en la cancha de Colombia, pero es seguramente uno de los tres mejores del mundo, con Iguain ni María. Bueno, sí. Excelente, una pequeña clínica de, de fútbol... Para hoy Bueno, vamos a meternos en la picada de noticias Y con la cortina que tan bien ponderada fue por eh, numerosos locutores de radio No vamos a hacer una está muy extensa Vamos a tocar algunos temas, los más importantes Tema de la semana que, Cual culebrón pre, prematuro o prenatal Un culebrón no nato eh, el, eh, el aborto no punible El tema del aborto no punible que se iba a hacer en la en la capital, eh, recuerdan que bueno, Macri tuvo, estuvo en una, después de esta, de esta aprobación en la legislatura de la ley de aborto no punible, eh, Macri en una, en una cena que estaba teniendo con la sociedad rural, el tipo dice, bueno, no se preocupen muchachos, voy a vetar la ley, yo soy el capitán veto, <risa> vengo por el espacio, pero igual les aviso, Viste, como yo no quiero decir nada, pero se está por realizar un aborto en este... Mientras hablamos, se está por En este una, mismo está, momento. Está por, está por realizarse un aborto. No voy a decir que es en un hospital cuyo nombre empieza con R y termina con Amo Mejía. No voy a decir que se trata de una mujer de 32 años que fue eh, víctima de una red de trata y violada repetidas veces, que tiene ya tres hijos y que está bajo la ley de aborto no punible y sí. ratificada por todas la, las leyes y todas las cortes del país. Eh, autorizada a realizarse un aborto en, en un hospital público. Rápidamente, ni lentos ni perezosos, las organizaciones pro vida divinas, sí, divinas, se divinas, pero... presentaron sí. recursos, fueron al hospital, qué sé yo. La cuestión es que, gracias a la data de primera mano que les pasó el capitán Beto, el capitán Beto, eh, consiguieron que una jueza eh, llamada Miriam Rustán de Estrada Ay. Dios. Eh, impidiera la realización del aborto eh, Dice, voy a leer lo que dice en de la foja de la, de, la, de la jueza porque es espectacular dice, de acuerdo al derecho civil ese niño por nacer es persona y tiene derecho a ser oído que hija de puta yo digo si le ponen un micrófono lo que van a escuchar es <risa> que no puede hablar no puede hablar Porque eh, no está constituido como persona, claro. Porque no es una persona. No es que una persona. Falta nueve meses y dos años. Eso <ríe> claro. es... Claro. Entonces no se puede primar la voluntad de la madre de matar a su hijo y sin perjuicio de la obligación del Estado, se compromete, sí, el Estado a brindarle a la madre y al niño toda la asistencia médica, psicológica y la ayuda para su inserción social. ¿Eh? La jueza bien. Miriam está. Y, bueno, una vez que hizo esto lo pasó al juez Guiralde, ¿eh? que está tramitando la causa, qué sé yo. La cuestión es que, rápidamente, organizaciones eh, pro elección, eh, entre ellas la, la campaña nacional por el aborto libre, legal y gratuito, se hicieron presentes en el hospital, que se yo, hubo un montón de, de protestas. Y, finalmente, la Corte Suprema, ayer, no, antes de ayer, eh, resolvió anular la medida cautelar impuesta por la jueza Miriam Estrada y... Eh, proceder a la realización de la práctica prescindiendo de la, resol de la resolución judicial que suspendió su realización esto eh, es una resolución de la corte firmada por Lorenzetti Heighton fight Juan Carlos Macri Raúl Afroni y Carmen Nogibay o sea por la corte en su totalidad eh, bueno nada eh, la, la mina está va a poder hacerse el aborto todos felices pero el capitán Beto ya dejó claro Bueno, que va a vetar toda la posibilidad de, de que esa ley se haga efectiva. Ley que aparte está de acuerdo con la, la ley más general de, de, de, emitida por, el, por el, el Congreso de la Nación, que permite los abortos no punibles en caso de violación, eh, sin más que la declaración jurada de la víctima. Sin, sin, bueno, exacto. Bueno, no sé si tiene algún comentario que hacer al respecto. No, esto a mí siempre se enmarca dentro de lo que es... Eh la obsecuencia de ciertos médicos y directores que acatan esto, digo el, como vos decías, este, la ley los ampara con la sola declaración jurada, claro. entonces digo cualquier médico, cualquier director de hospital debería aceptar un aborto no punible con, con el solo pedido y declaración jurada de la persona que llega. Al, al tener estas relaciones de poder de jueces y, y directores este, filo pro, o filo estas sociedades pro vida y qué sé yo, eh, nos encontramos con que una ley no puede cumplirse porque, porque justamente gente mete palos en la rueda para trabar algo que es un derecho uh -huh. claro, y que eso es como lo, lo principal a destacar, que no es solamente el veto de Macri que es, que es lo, lo que estamos des destacando acá, sino la complicidad de todo un aparato médico Que, que está relacionado con estas estructuras de claro. poder y para, para garantizar... De hecho, esto. en La Plata hubo un caso ahora de que hubo un aborto que se debió haber realizado y los médicos al momento de realizarlo declararon, se declararon objetores de conciencia, claro. digamos, y tuvo que salir, digamos, el Ministerio de Salud Provincial a, a decir, bueno, que se puede declarar objetores de conciencia médico, pero cada hospital público debe garantizar un equipo que realice el aborto, digamos. claro digamos, Si por más que haya un dos médicos, bueno, el hospital tiene que garantizar que en ese lugar se pueda realizar el aborto, porque es un derecho. Claro. Sí, eh, de hecho, es más, lo que decías es que también la, la jueza misma está vinculada a estos grupos eh, religiosos y católicos porque le habían presentado el recurso a un, a un primer juez que no dio, que rechazó el planteo y fueron a esta a esta rustán de estrada Ay, qué eh, que bueno, ¿no? Me, me gustó la presión palos en la rueda, meter palos en la rueda ¿no? que tiene ya una característica, ¿no? Como meter Aguja de tejer en una, en una chacón, ¿no? Digamos, un poco, eh, la consecuencia es la misma. Eh, bueno, bueno pasando, fuerte. una nota. Sí. A, a, hablando hablando de, de no punible o punible sí. esto. Esta es ponible. Esta es esta, ponible, esta, esta, esta, <risa> esta Sí, punible, eh. la nación de hoy, Victoria Donda, se entra en un sillón diciendo, re quiero ser presidenta. Sí, sí, porque parece que la campaña que está usando es como... Una eh, así, ¿no? Como la re no, la re eso ah, es la Sí, yo también. Re sí. La re-reelección es un re-retroceso. Sí. Ah. Llave, yo pensé ¿no? que estaba vendiendo medias, porque está como mostrando mucho las piernas, tirada en un es que sillón. Esa, está depilada, ¿no? Seguramente, la... definitiva, seguro. Tirada en un sillón. No voy a describir la foto, es una foto que está. Ah, porque está en, supuestamente en un diván, porque es políticos en terapia, ¿no? De la sección política de la nación. Y está Vicky Donda diciendo, Requiero ser presidenta. ¿Mm? Y está acostada. No pareciera que estuviera en sesión de terapia, sino que parece que estuviera esperando sí. la llegada ¿no? de alguien. Marquetti. De Marquetti. De Marchetti, o bueno, dejarnos soñar. Claro, dejarnos o podemos soñar. ser cualquiera de nosotros. Bueno, otro tema. Eh, asesinaron a, a otro miembro del MOCASE. Eh, esto pasó el, antes de ayer. No, fue la? no tengo la fecha, pero ya se los voy a buscar. El miércoles 10. El miércoles 10 a las 14.20, eh, Paulino Rizzo, un sicario del de de empresario salteño Figueroa, eh, fue a, a amedrentar, como ya era costumbre, a, a la familia Galván, miembros del Mocase que estaban oponiéndose al, al, al alambrado de una región donde ellos habitaban, y el tipo, la provocación se le pasó un poquito de mano y terminó clavándole un puñal en la jugular, matándolo. Eh, estos habían, esta familia, eh, los hermanos Galván, Miguel y Rafael, habían denunciado eh, en diversas oportunidades ante la policía de Monte Quemado, eh, amenazas, de muer, amenazas de muerte y golpizas de este sicario, Paulino Rizo, y sus secuaces, y no habían tenido ningún tipo de respuesta al respecto. Eh, esta es una muerte que se suma a la de. Eh, la el pasado 16 de noviembre que nosotros la habíamos comunicado acá sí. de Cristian Ferreira le habíamos dicho, le habíamos advertido a Jaf que tenga cuidado porque parece que si se llama Ferreira no tiene muchas posibilidades de supervivencia en este país eh, pero bueno, eh, justamente eh, el MOCAS emitió un comunicado eh, en el que, bueno, convocaban para ayer una marcha para el, no, perdón, para el jueves 11 una marcha frente al Congreso para repudiar los asesinatos de campesinos y para la aprobación de la ley Cristian Ferreira que es justamente eh, una ley eh, propuesta por el Mocase que impide el desalojo de familias indígenas que, hace, que ancestralmente habitaban que, digamos, tierras que les corresponden ancestralmente esto digamos la bueno, nada, esto contaban que eh, Los, los empresarios eh, como Enrique Pagola, Lopresti de Quebrachal, Zafirza, Carlos Cejas, Raúl Micoli y otros eh, Están en esas zonas del, del país, en Sarta y, y en Santiago del Estero Desalojando gente mediante eh, apretes así con sicarios Y con, y con la connivencia del, del gobierno, de los gobiernos provinciales y eh, de, de la policía Sobre todo de la policía tío. Claro okay. Sí, esto también se, se encuadra dentro de esta tercerización de la represión que se viene utilizando desde los últimos años para también no quedar pegada ni la policía ni los gobiernos en su relación directa. Es más fácil contratar un barra brava o, o en este caso que muchos son campesinos, arrenderos y qué sé yo, que son eh, tomados como grupo de choque, pagados por las empresas, gestionados por algún capataz relacionado con alguna, una situación punteril dentro de la provincia, apuran, toman tierras, o sea, desalojan tierras Eh, aprietan y llegan al punto, de matan, ¿no? Sí. Bueno, eh, pasando a otra otra noticia, eh, noticia que nos manda, porque no puede, con su genio, nuestra querida Daniela, eh, bueno, otro compañero, eh, víctima de las fuerzas de la, de la represión, ¿no? Compañera, creo. Una compañera, sí. Una compañera mona, parece que había escapado de una red de trata, Eh, una mona perdida en Palermo, sí, justamente. Eh, para nosotros que, esto es... Igual eh, queremos llevar tranquilidad a la familia de Daniela y de Agustina, que no son ellas las que están. No, no, sí, sí, tranquilas, no son ellas las monas perdidas. Parece que había una mona perdida en Palermo desde el miércoles y eh, un, un mono carayá. Eh, estaba subida una palmera en la plaza Benjamín Gould, eh, cerca del planetario, creo que... Había, estaba dispuesta a tomar el, el, el planetario, pensando que era una nave espacial, para volver a, a, a su, a, al rainforest de, de Brasil. Y, y bueno, y se ha ido pasando un árbol a otro, contaba eh, personal de la Dirección Nacional de Fauna. Claro, esto es lo que hacen los monos, ¿no? Claro. Pasan de un árbol al otro. Eh, no queda luz, así que probablemente sigamos mañana, por hoy. Intentaremos guiarlo hacia una rama baja y capturarlo con una red. En última instancia, arma en mano, recurriremos al dardo para dormirlo. ¡No! Pero no, no. Sí. Igual, que ineficiente, ¿no? Un mono, ¿Un mono? mono. agarrar un mono... Sí, sí, sí. No, no sé, tenés que nos contratar a nosotros con... Esa... <risa> Vení, monita, y... Una, manita, una bananita en la mano la, ya, ¿la sí, más, claro, una, algo más, una política de seducción, dale. Claro. Una, una bananita, una... Bueno, pero parece que sí. Finalmente la, la rescataron a la mona y bueno, volvió con sus familiares. ¿eh? ¿De dónde se había escapado, perdón? Se había, no, parece que no se había escapado de ningún lado, que la había liberado su dueño. Se ve que... Alguien tenía un mono esclavo. Un mono totalmente ilegal, por supuesto. Mono creo, esclavo, que, un mono esclavo. mono eh, esclavo. Y lo tenía así. Hubiera eh, bueno. estado lindo que la dejaran ahí en Palermo, se re, larga su mono y quién te dice, dentro de 10 años todo Palermo lleno de monitos. Bueno, sería bueno. Esto fue todo por hoy respecto de las noticias tenemos Quiero comentarles eh, algo a propósito Del de, de, de programa que tenemos hoy Tenemos un programa especial dedicado A eh, El comandante El, el Che, ¿cómo? ya no sé cómo presentarlo El revolucionario El, el nuevo hombre eh, El hombre nuevo El hombre el nuevo... nuevo Pero ya clásico <risa> esta semana se cumplieron 45 años de su asesinato a manos de, de la, del ejército boliviano entonces la selección musical de hoy que aparte tenemos un programa especial dedicado a, a Alche son temas quizás sea junto con Maradona la persona que más canciones tiene eh, hechas en su honor Y Jesucristo, porque no estamos en ese palo, pero no bueno, bueno, claro, pero, pero no sé si lo nombran tanto, o sea, hacen canciones a... a sí. Así. Bueno, sí, El sí, religioso, es que me claro. Así, claro es, o sea, es, es, que, sí. claro, bueno, sí, es toda una rama. Toda una rama ¿no? claro. nueva, claro. Pero bueno, entonces, canciones que hablan del Che. Vamos a arrancar con una que a mí me gusta mucho. No me gustan muchas canciones de esta banda, pero esta canción me gusta mucho. Eh, es Gila Libertad, de Los Piojos, tercer arco. Estás escuchando La Colectiva. Un, dos. Bueno, escúchame entre el ruido. Los acústicos de La Colectiva. Todos los sábados. Eh, escúchame entre el ruido. Los acústicos de La Colectiva. Sin voz no es paz, es miedo Algo quedó sin decir Una calma tensa Palabras negadas Quietas La paz sin voz no es paz Un pueblo callado sin escuchar La paz sin voz no es paz Un gran olvido Recuerdos tardíos La paz sin voz no es paz Ahora que decimos Ahora que gritamos Ahora que quebramos un silencio de todos los silencios sabemos que, voz, sabemos que la voz las voces deben hablar deben hablar nunca temer, temer. sin esperar la, la colectiva, colectiva la paz sin voz no es paz es miedo como no hay revolución sin diversión pero ni tantico, ni nada. para seguir bancando el aire colectivo para llegar más lejos venía a darle una mano a la radio Peña la colectiva. peña la colectiva Te esperamos el día sábado 13 de octubre a las 10 de la noche 22 horas en casa la, casa la Provisoria Acá hay una casa Donde viven hippies Ahí ponen el tocadisco. Avellaneda 1409 1409 Barra económica Para combatir la inflación Amenizan con su música Edu Parera, Dama Juana, La Cumbé y más. Peña la colectiva. Sábado 13 de octubre, a las 22 horas, hoy salida 1409. Hola, les propongo bajar la música y escuchar a Estela Rabal y los cinco latinos. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable porque ya no hay pueblo bailar. Los martes, a, a las 20 hora, horas, la, la cuadrilla. cuadrilla. El programa del movimiento documentalista. La realidad nos convoca y moviliza. Y el día de hoy les decimos que nunca jamás podrán acabar con nosotros. La cuadrilla, documental y testimonial. ¿Qué? Un programa del movimiento de documentalistas. Porque no hay mirada sin acción. Radio La Colectiva, FM 102.5. Recomienda construcción participativa, comunicación narrativa. La guerra la ganaron los primates.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 Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partida partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Eh, quizás buscando la vida buscando la muerte eso nunca se sabe. Estás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable O por lo menos querible, besable, amable Y para poder mantener nuestro derecho a, a vivir y a hablar con la autoridad de País Revolucionario Tenemos que tener las tres el trabajo dirigiendo la construcción del socialismo, el estudio para ir profundizando cada vez más nuestros conocimientos y nuestra capacidad de actuar, y el fusil, obviamente, para defender nuestra revolución. La la bestialidad imperialista, bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestia son los norteamericanos hoy. ...como bestias son los paracaidistas belgas... ...como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia... ...porque es la naturaleza del imperialismo... ...la que bestializa a los hombres... ...que no se puede confiar en el imperialismo... ...pero ni tantito así, nada. Lo más terrible se aprende enseguida... ...y lo hermoso nos cuesta la vida... La última vez lo vi, se entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Bueno, escuchábamos algunas palabras eh, de el Che llevará un hombre con un acento extraño, ¿no? Digamos que no, deja, no, no llega a ser un acento cubano, pero tampoco llega a ser un acento palermitano, digamos, ¿no? Claro, claro. No es rosarino, no es cubano. Y es de todos lados a la es vez, de ¿no? Todos lados. Eh, Bueno, el Che Guevara, ¿qué, se, ¿qué poder decir el Che Guevara a 45 años de su, de su desaparición que no se haya hecho ya? ¿Verdad? Claro, no sé, yo no tengo una remera del Che, se dijo. No tenés una remera, yo <risa> no, tampoco no. tengo una remera del Che. Yo tuve, tuve una del Che, tuve no tengo ya, por suerte. Eh. No, a mí lo, lo que más me, me llama la atención del Che quizás dentro de, de todo el mundo es que lo, lo, lo mucho que es rescatado por por los pueblos en general en las luchas, más allá de que después se hacen también negocios con la imagen del Che si querés, claro. pero vos vas, no sé, a cualquier cancha de fútbol hay una bandera del Che, en cualquier claro. marcha, en cualquier país del mundo, hay una bandera del Che sí, Yo y creo, lo... por ejemplo, que en las murgas pasa de que debe ser el, el el parche de lentejuelas más hecho por los murgueros de la cara del Che, claro. y tiene sí. que ver con esa universalización claro. de la imagen creo, ¿sí? claro. y, y lo poco reconocido que es, bueno, salvo obviamente en Cuba, por, por los gobiernos, digamos, lo, lo mucho que costó, por ejemplo encontrar un lugar para la estatua que se hizo... Que hizo Sarneri, digamos, sí. en Rosario, digamos, llevó tiempo y, y bastantes años que le habilitaran un lugar en una plaza para poner una estatua. Sí, che, che todavía cuesta. A, a, no sé, el Gastón hizo 40 años de su muerte, si no claro. recuerdo mal fue, sí, que sí, se, fue se inauguró eh, sí. y costó, digamos, en, en algo que es un símbolo visto y, y usado, digamos, no es que estaba en su momento álgido de la lucha de clases sí. y que si, bueno, ah. está bien. No pongas una estatua, pero lo mucho que le cuesta al, a los poderes en general, y no sé, poner un Rosario, que es un gobierno que se dice socialista, el Partido Socialista, brindar un espacio público para poner la, la estatua esa. Sí. Esa fue la estatua que se hizo con Con llave? las llaves, sí, la llave. sí, sí, sí, se ve muchas llaves. Sí. Cuando fui a Rosario no pude ir a la, a la inauguración, pero la fui a ver la estatua también, le dejé una llave al lado también. Ah, mira, y... ¿Vos, por ejemplo, ahora podrías detectar en qué parte quedó tu llave? Por ejemplo, si quedó en la barbilla. En, en el fusil. El en el fusil, fusil. En la estrellita. mira si la estrellita de la boina. Era tu llave. Era tu llave. Claro. La llave que tantas veces abrió la puerta de tu casa. Claro. No, en realidad fue llaves que fui encontrando en el piso, pero pero yo creo que estaba en el dedo izquierdo. En el meñique. Ah. No puede ser, ¿eh? Puede ser. Estaba ah, en, el, en el meñique. No, no. no en, el, en el índice que apuntaba hacia la fusión. No no, no, no, no. No me quiero plomo, hacer, claro. No me claro. Quiero, no. No quiero. No quiero querer tanto. O en sea, el dedo me Eh, bueno, de hecho también creo que las veces que se intentó hacer eh, Votar en el Congreso, el, ponerle un nombre eh, A alguna calle de Palermo con el nombre de Che Guevara No, no se logró No, eh, no, de hecho, no sé, yo también recuerdo Digo esto porque hay, hay muchas cosas que pasan así En Córdoba, una época que las escuelas nuevas eh, Se podía elegir los propios estudiantes El nombre que se le podía poner a la escuela el centro de estudiantes de una escuela, no recuerdo cuál ahora, propuso Ernesto Che Guevara, se votó, ganó plenar mayoría, y el gobierno de Córdoba no dejó poner ese nombre claro. y sacó la elección de, de, del nombre que volvió a ser potestad, digamos, del Ministerio de Educación, porque querían sí. poner... Y, y cosas que vos decís, no, no cambian mucho, digamos, pero el, el, el, lo poco que se reconoce eh, desde, sí. desde los estratos de poder a esa figura, porque es una figura que simboliza... Eso, digamos, ¿no? La lucha contra, contra los poderes, contra los imperios, cual sea sea su forma, digamos, claro. lo que nombraron en ese en el discurso, digamos, que decía, bueno, no hay que, no hay que confiarle ni un poquito así claro. al imperio. Pero igual en Capital tenemos una plaza Chevala, ¿no? Sí. Tenemos la de, Me acuerdo que fue la esta que inauguró Bayer, que está ahí en la calle Falcón, en Flores, que Que siempre por ahí, digo, tomando esto que vos decías de lo que cuesta reconocer los poderes y las imágenes, que sobre todo las imágenes revolucionarias, este, prefirieron ponerle cheque Simón Radomín, que era un poco más duro todavía, sí, claro. porque justamente el asesino de Falcón sobre la calle donde estaba, estaba esto. Recuerdo esto, ¿no? De que siempre se trata de, de, de no tener el nombre de la imagen revolucionaria, pero si tenemos una, pongámosla menos mala. La que, como decíamos antes, por ahí, como al ser un símbolo tan conocido, está un poquito más lavada. Que... Exactamente. eso Puede ser que tenemos que tener eso en cuenta para la negociación, decir, bueno, che, eh, claro. pongámosle una calle Osama Bin Laden. No, no, no, no, no, no, no, no trotsky. Tr tr tr claro. Tr claro, algo así. <risa> algo así podría <risa> ser. Bueno, es tal, como poner un piso ser alto, ser bueno, discusión. En la negociación un piso muy alto y después claro, claro es tal, tal. Está perfecto. Ay, o sea que el próximo billete de, de 100 pesos lo. ¿A quién pedimos? Claro, pedimos, no sé, a Bin Laden y terminamos, cerramos con el che. Podría ser, podría ser. Puede ser. Bueno, les voy, a, les voy a contar algunos comentarios de oyentes para a propósito de nuestro, nuestro homenaje a, a Che eh, Alejandro Vitran dice, ¿qué es toda esta propaganda? Ya llamo al 0800 y les veto la radio. <risa> bueno, Ale, Alejandro Vitran siempre tan copado, eh, el abuelo mierda le decíamos cuando trabajábamos con él. Eh, también los saluda a Martín Calos, que está prendido a la radio y dice que no se lo pierde ni en pedo. Nos saluda como Fede, de can. can And, ¿Cómo andan? ¿Cómo qué onda? Fede también nos pasó un chivo que después vamos a pasar. Nos está escuchando, Fede. Vamos, Le mandamos un saludo. Fede. Irene Locatelli también nos está escuchando. Y quiere precio revolucionario para ir a escuchar a a Silvio a Luna Park en noviembre. ¿Cuánto estará cobrando, Silvio? Y no sé, mirá, no sé, la verdad que no sé, pero las entradas están muy caras, está chicos. Caro, está caro, todo está en caro. General. Yo me acabo de enterar que, por ejemplo, Calle 13 toca y está 300... Uh, uh, ¿Cuánto 300? Todo está calle, 13? calle 13? toca en el Malvinas, o sea, hay una especie de festival que Mira. viene Marilyn Manson. Sí, sí. lo... Marilyn todo... Manson y ese 13 bueno. No, van en, Man... diferentes, en diferentes ah. días creo que van a estar. no creo que, no lo veo a Marilyn Manson perreando. Vuelve malón también. En Vuelve el... Malón. en Tal va a estar dos minutos, ¿no? Sí. copado y bueno, salen 300 P eh, y no sé cuánto estaba Silvio el año pasado, creo que fue, vino Silvio el año pasado, el anterior Cerca de fin de año. No vine todos los años. ¿sí? Vino, vino por noviembre, no sé si el año pasado, el anterior y estaba a 400 pesos. Eh. Una entrada más o menos en el teatro estaba a 400 pesos. Pero ¿cuánto, ¿cuánto debe pagar alquiler la vivienda comunitaria que tiene en Cuba este muchacho? <ríe> y, ah, sí, vive en Cuba, ¿no? Bien, Cuba, bien. Son sí. todos impuestos, deben ser, debe ser todos impuestos, retenciones, etc. No, no hay libertad, no hay claro. libertad, una cacerola. ¿Dónde hay una cacerola cuando <ríe> que uno... Que alguien haga algo. Bueno, alguien hizo algo, alguien hizo algo. Fede hizo la tarea. Te comento. Y eh, vamos, ¿pasamos a eso? Sí, pasemos. Fede hizo la tarea, porque es un corresponsal arriesgado, se jugó la vida como to todas las semanas y se fue a entrevistar con Ricardo Napurí. Recién publiqué en Facebook, para pueden verlo, una foto de Ricardo Napurí con el Che en esos años. Eh, ¿Quién es Ricardo Napurí? Ricardo Napurí es un hombre eh, octogenario ya, de 87 años, peruano, que está viviendo en estos momentos en la Argentina. Eh, exteniente de la aviación peruana colaboró con el che desde 1959 hasta 1964 eh, fue diputado constituyente en el 79 y senador nacional en el año 80 en perú y aquí en la argentina fue discípulo de Silvio frondizi y marcos kaplan eh, eh, que y militó en praxis ¿no? en, en ese tiempo eh, aproximadamente desde mediados de los 50. Después militó en el MIR de Perú y fundó el Partido Vanguardia Revolucionaria en eh, el año 71. No, y en el 71, no, en el 71 eh, fundó el Partido Obrero Marxista Revolucionario. El POM. <risa> qué difícil, Pero ¿no? Los partidos con sus el, siglas. Es algo muy difícil. Aparte, eh, POM solo está bien. POM Para. está bien. ¿Para qué? Dale, dale. Bueno, y en la Argentina estuvo eh, militó en el MAS. ¿no? Un hombre eh, crítico, ¿no? De... Sí, algo crítico de la figura del Che y sobre todo de, de, de este proceso de, de, de, del Che convertido en personaje, ¿no? El, claro. el Che, un, él hace como un camino, él dice que el Che hace un camino de, de, de construcción de su propia ideología, de su propio pensamiento. Uh, que cuando él llega a conocerlo, por ejemplo, que es una de las cosas que creo que nos va a decir y va a desarrollar en, en la entrevista que tenemos... No está muy seguro, ¿crees no, que no, no, lo va a creo decir? Creo que, que lo va a decir, porque lo escuché muchas veces. ¿no? <risa> <risa> Así que no sé qué dijo y qué quedó y qué no quedó, ya estoy mareado. Pero él dice que cuando lo conoce, por ejemplo, él creía que era una persona mucho más formada, siendo, ya habiendo hecho el periplo cubano y demás. Y, y eso, él mantiene la figura del Che como algo como eso, una construcción permanente en esa búsqueda de la ideología y, y de sus posiciones, que cada vez van siendo más, él también lo, lo, lo va a apuntar en la entrevista, cada vez más, más certeras, más, más adecuadas a la coyuntura, pero que seguía siendo una persona de improvisación. Y eso ah. es como una de las principales críticas que vamos a escuchar en esta entrevista. O más que crítica, digo, lo que me parece que hace Napuri, que está bastante bien, es humanizar la figura del Che, claro. este, En este no mito eh, tan grande, sino como una persona, un revolucionario que se fue construyendo sobre su práctica. ¿sí? No, eh, gracias a las, a la magia del cine, que también eh, a, después vamos a hacer una lista de cuántos, de qué actores interpretaron a. Oh, hubo muchos, eh. yo tengo mi preferido igual, a, mi, mi, mi actor preferido inter, <risa> intérprete El Che Guevara. Pero eh, nos ha llegado a través de, de la literatura y de la. y sobre todo de la televisión y, y el cine y también desde cierta liturgia marxista esta idea que el Che hasta cuando cagaba tiraba una frase así claro, la, sí. la, los pueblos oprimidos del claro. mundo no y, y la verdad es que convengamos que era un tipo que no tenía una formación política eh, previa se fue formando en el camino y mucho de lo mucho de la, del, del, del derrotero eh, político del Che Guevara fue realmente improvisado con lo cual no quiere decir bueno o malo eso no pero es una característica sí pero eh, dentro de eso este hay una esa es una de las críticas que le hace Napuri, de que no digo salió bien y salió muy bien y es el ejemplo de lucha a seguir en Latinoamérica por lo menos y en el mundo entero digo como con eso expropiar el capital y, y tener una revolución en una pequeña isla es un gran ejemplo así pero no por eso descartar que uno tiene que tener esa formación previa él en, un, en algún momento también en alguna de estas, de estas entrevistas que le hicimos va a deslizar esto de, de, de, de tenemos que estar formados para dar respuesta porque como él mismo decía el Che en el imperialismo no se puede confiar ni tantito así con preparación podemos tener un poco más y no solamente la improvisación que nos puede llevar a buen camino o no digamos. siendo en este caso que llevó a buen camino este, vamos a seguir con, con el homenaje al Che y vamos a arrancar esta entrevista y lo que primero le preguntamos fue sobre su cómo lo conoció y cuáles fueron sus impresiones de, de esta figura y bueno, y esto más o menos nos, nos responde ¿Impresiones digitales? Que no, no? no. Ah. Sus, sus primeras impresiones. Ah, él me pareció a mí un joven menos experto en la vida que yo. No importa que él fuera más culto en ese momento que yo, porque tenía más cultura, sino que que ya había hecho todo su periplo de compromiso con Fidel Castro y la Revolución Cubana, que era el comandante victorioso y es un mito para muchos. No mito en ese momento, sino gran personaje de leyenda. Pero cuando yo lo vi, en muchos temas era desinformado políticamente, ¿entiendes? porque él tiene un desarrollo muy desigual en su formación política, pues tardía la formación ideológica y política es, un poco la hace caminando. ¿no? Eso, es, eso se ve y se compara leyendo la biografía nuevamente. Hace ¿no? ideología al andar y va construyendo cosas tan extremo que las cosas que él hace las va dotando de su propio mensaje, como quien va descubriendo la realidad cuando muchos de los aspectos de la realidad ya habían sido tratados por la historia y por la vida, antecedentes históricos anteriores. Es decir, él llega tardíamente a la comprensión de la realidad revolucionaria. Entonces, el Che, sin embargo, es un hombre desarmado desde el punto de vista de la acumulación de esos elementos anteriores, ¿no? Y si bien él era un tipo capaz de reproducirse a la luz de los contactos de la realidad para crear respuestas positivas ese hombre empíricamente comprendiendo la realidad en América Latina va tomando posición también empírica anticapitalista y antiimperialista empírica empírica quiere decir que no tiene ni lecturas organizadas ni tradiciones, ni militancia, ni mucho menos es decir, es uno de los miles, cientos de miles o millones de gente que también pueden en las condiciones de su vida, empíricamente tener una posición contestataria frente a la sociedad y a la vida, uno más. Tan es así que el Che, contra lo que dicen sus biógrafos, nunca, nadie le dio pelota hasta que llegó a Guatemala, porque era, además, era desde el punto de vista personal, era casi vagabundo, desaliñado, no comía esto, no tenía medio, ¿no? Pero él iba acumulando Tenía un proceso de acumulación personal Donde, aunque la gente no se diera cuenta Él tomaba los datos de la realidad Y los incorporaba como producto propio Para después producir Sus propios desarrollos y sus respuestas Es alineado Ajá. No comía Bueno eh, Un hippie Un, un, <ríe> hippie. un homenaje eh, <ríe> Extraño, extraño. <ríe> Típico del Padre simio Claro, bueno Eh, opiniones po polémicas bueno no andalía polémica no es lo que hablamos Andes él lo consideraba un tipo improvisado en su en su hacer no por sí. lo cual no quiere decir que haya logrado mucho más de lo que muchos No, no improvisados son logrado. Claro, un poco con eso nos metemos ya en la siguiente pregunta O sea, no, no preguntas, porque en realidad fue como una charla que tuvo Fede De hecho, Fede, no metiste una pregunta <risa> y, y Saluda y a Fede Y, y bueno, entonces nos, en, la, en esta segunda parte nos va a contar algunas anécdotas Y cómo fue ese proceso hacia la Revolución Cubana Y cómo lo vio él Y sobre todo marcando esta diferencia de la Revolución Cubana y la revolución rusa. O sea, la revolución, claro. o sea, marcando qué tenía de soviético la revolución cubana y él va a llegar al punto de decir que no tenía nada. El clima, una de las principales diferencias es <ríe> el clima. ¿no? En una había nieve, en otra había caña de azúcar. En una, en una vía, Claro, en una había vodka, en la otra había ron. ron sí. y, y, y bueno, y alguien nos, nos va a contar un poco de una anécdota personal de cuando él estuvo, pudo hablar de, de la revolución permanente y le entregó un libro él. Mm, al... Interesante. Así que escuchamos el segundo él es un caminante en la vida y en la historia. Y mi tesis principal es que la tragedia de él final, porque es una tragedia, es debido a este hecho. Porque el Che estaba tan listo para ser un revolucionario en toda su dimensión, diríamos, como hubiera querido Marx, ¿no? Listo, porque aprendía, era capaz de cambiar pero estaba desinformado y la realidad le iba ganando cuando le doy el libro de Trotsky sobre la revolución permanente y él me dice, tiene razón pero es muy tarde para mí porque yo agarré otra vía es decir, era tan inteligente aprendía tan rápido cuando vio el tramado de la revolución permanente dijo, sí, esto es pero el sujeto social de Trotsky es el proletariado y nosotros hemos sido una revolución con el campesinado, no con el proletariado. Es decir, él, a partir de su realidad, sacaba conclusiones empíricas, las desarrollaba y no estaba en condiciones de jugar. Incluso cuando ellos se reclaman marxistas-leninistas, se tendrían que haber jugado. Bueno, ¿por qué es marxista-leninista? ¿Qué tiene marxista-leninista nuestra revolución? Si lo van a comparar con la revolución rusa. Es decir, ¡Nada! Bien. Esto es un poco también lo que eh, la, co la conclusión, lo que, es, digamos, lo que se puede comprender de por qué también la alianza con, con la, la Unión Soviética fue, digamos... Por una necesidad de recibir cierto apoyo claro, internacional estratégico. No, no, es verdad que no eran, no se, no, no se llamaban a sí mismos marxistas, niñistas. Claro, de hecho, eh, en, el, en el micro que escuchamos en antes, en, en el discurso de la ONU, ellos están dentro de los países no alineados, que de hecho, o sea, no bajo la, la tutela o mandato de, de la Unión Soviética, sino creando una, una nueva línea. ¿no? Pero es importante acá lo que destaca la Purilla, mostrando. Eh, cómo van tomando re, re, resoluciones sobre la revolución, sobre el camino de la revolución, que él también considera acertadas. Improvisadas, sí, pero acertadas también. Sí. Digo, como para no quedarnos en esta cosa de que solo son críticas, porque ya recibimos mensajitos de Facebook sí, de, sí. de que son muy duras o que Napurí es un poco duro con la figura del Che. Sí. Entonces, digo, es crítico, no duro y me parece que en ese vos... es sano La crítica sana es lo que nos hace crecer. Igual, mal timing eh... Me apurí, porque si le hubiera dado el libro antes, capaz que era otra historia. Pero entonces, Tardos, tarde. tarde. Ah, <risa> Llegaste no, no, tarde. Pero ¿por qué no me lo pasaste así? Ah, en el 57? raro que no, no, no se lo haya comprado en su primera edición, ¿no? Un, el Che Revolucionario, digo, es raro. Uh -huh. este, bueno, vamos a pasar al último audio. En el último audio va a seguir, digamos, digo, para los que decían que son demasiado críticos, en, en este último, digo, ya se encamina a a marcar al, al Che como ejemplo y sobre todo a la Revolución Cubana como ejemplo en Latinoamérica así que escuchamos el último La Revolución Cubana y el Che es el mejor laboratorio que tenemos nosotros, los que se quieren formar políticamente como revolucionarios o como militantes, sobre todo lo último que tenemos sobre todo en América Latina por los problemas que la Revolución tiene primero por lo que hace y por lo que no puede hacer o que hace mal y segundo por La dirección, que por un lado es una dirección hermosa de jóvenes carajo, que viniendo de la pequeña burguesía sin tradición ni marxista ni socialista, en una coyuntura excepcional, van más lejos y expropian el capital. Ya eso solo es un mensaje terrible, la crítica que yo le hago a Fidel y compañeros que ellos no eran marxistas antes. Pero no por su culpa, porque nadie nace marxista. Ellos nacieron en Cuba y el único despolitizado acá, que huía de la vida, porque Che huía de la vida, Eso no sabía qué hacer con su vida. Él lo dice, yo soy Quijote, no sé qué hacer. Incluso cuando se embarca en el grama, dice, me voy a morir por la playa, dice, no dice. Decir, y sin embargo, ya viste tú, cómo esos hombres se encuentran con una realidad determinada, con coyuntura excepcional y dan las respuestas correctas, pero ¿vienen de qué? No la ortodoxia marxista, la lectura del libro, el aprendizaje no forma un partido. La historia más rica la enseñanza es al revés. Cómo esos hombres desarmados que no tuvieron cultura política anterior ni una práctica, parte de militante, que no tenían lectura, no la voluntad de tirar a un dictador, terminaron expropiando el capital y queriendo construir una sociedad diferente, es decir, la socialista. Muy bien, bueno, ahí por lo menos repuntó un poquito, un poquito. Eh, ah. en, en su imagen, en su semblanza del Che Llegamos a la parte de homenaje Muy bien, llegamos a la parte del homenaje Bueno, y vamos a irnos a un corte con una canción Y después vamos a volver, ¿no? Con... Vamos a volver con una última parte Un último audio un poquito más largo Ya hablando sobre un concepto muy conocido Muy nombrado, no sé si es tan conocido como nombrado Este concepto de hombre nuevo El Che, ahora Nos va a contar una pura su visión sobre eso Bueno, muy bien. Siguiendo nuestra lista de temas, eh, en nuestra playlist de, de temas que hablan del Che, un tema de los fabulosos Kailaks. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las formas hitleristas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 imagen de un revolucionario de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad y la estatua que recuerda Lumumba hoy destruida pero mañana reconstruida nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo que no se puede confiar en el imperialismo pero ni tantito así nada. Sunday. participativa, comunicación alternativa. Archivo colectivo. ¿Todas esas esas entrevistas que se fueron haciendo Ay. en el piedra libre, en la colectiva? Bueno, la vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo, Archivo colectivo. colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo, Archivo Colectiva en la colectiva. acá, porque yo quería hacer Algo se escuchen las palabras, las voces. Todo. Voces grabadas, palabras que nombran. Ayer y hoy. Acá, en la colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo. colectivo Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Pues La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Somos comunicación de los trabajadores y el pueblo. De los pueblo. trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas, muchas voces, voces muchas muchos sueños. De los músicos independientes horizontal, objetiva y, y asamblearia por la libertad de expresión, de la memoria, de la y memoria de la y de la acción. Más derechos, más, más derechos, tienen, menos, menos obligaciones. obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria alternativa y popular. Baldosas flojas. Todos los jueves. Desde las 21, baldosas flojas, por la colectiva FM 102.5, cine, teatro, música, literatura. Te esperamos para que entre todos podamos respirar un poco del aire que nos niegan. No la colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Espérenme un poco, si vamos a hacer la guerra, realmente. Sí, vamos a hacer. Usted, ¿Usted está seguro que hay que hacer la guerra? Sí, señor vamos a tener que sacar los tanques a buscar armas ¿Qué tanques? no necesitamos ni armas ni tanques ni Chile ¿No vamos, no vamos, no. sí, vamos, vamos a dejar a, a, a un país que nos invadan nos derrotan y se quedan acá y nos van a tener que mantener muy bien, muy bien. estás escuchando el palermo de los simios Volvemos con el Palermo de los Simios. Eh, nos está escuchando bastante gente. ¿eh? Eh, y bueno, ya mencionamos a Irene, Locatel, le mandamos un beso. Juan Müller, amigo personal de la casa. Celeste McDual que. Eh, Celeste nota que es un poco raro que hayas encontrado tantas llaves en el piso. Dice. Ese... No, yo tengo. Mirá, mi llavero. Mi llavero tiene una llave que encontré en el piso que nunca supe de qué era. Para mí es la caja de seguridad de Borges. Porque dice ah, Borges. No. 3.48. Mira esta No, mira, Borges 3. No. Sí, no Borges ves. 075. Y no existe la calle La Altura 75 y dice Borges. Mirá. O es la casa Borges que hizo la casa y tiene pinta de llave de seguridad. Sí, sí, puede ser que ahí estén los manuscritos perdidos de sí, algún día voy, voy a. Entrar. La novela, la novela de Borges. Bueno, tenés que comunicarte con María Codama. Claro. Eh. Encuentros, o sea, la, la junta más que la encuentro. Sí, y también una fe de rata. El, el, la noticia de la mona perdida no la había mandado eh, Daniela, sino que la había mandado Eriana Rocío, a quien le agradecemos la data y le mandamos un beso y. Igual haber sido confundida por Daniela es un, eh, es un es casi un piropo, un casi piropo que, le, que le mandamos. Y Daniela está teniendo complicación para escucharnos, pero creo que nos está escuchando ahora. Así que también le mandamos un beso a nuestra querida Dani Tagliafico. Eh, Santi Juncal también nos, nos, nos, nos está escuchando y nos manda saludos. Bueno, volvemos, seguimos con el homenaje al Che, el, el homenaje antidogmático al Che. Sí. Vamos a, a escuchar el último audio de esta entrevista que, hicimos, que hizo Fede con, con, con Apurí, en el que nos metemos, en, en realidad él se mete en un concepto, como estábamos diciendo un poco fuera del aire, eh, muy nombrado, pero no, no, tan, no tan estudiado a fondo, porque él dice también que no tiene tanta profundidad como... La que uno cree. O sea, el concepto de hombre nuevo, esto que está tan relacionado con el Che, él lo relaciona con otros, con otras concepciones marxistas previas y, y bueno, eso. Así que escuchamos el último audio de Anapurí hablando de, del ejemplo de la Revolución Cubana y sobre todo de este hombre nuevo y ese concepto. No es cierto que en los procesos sociales no haya por opar no leyes sino tendencias que te dan mensajes importantes que los revolucionarios captan como ejemplos para no errar o como posibilidades de los caminos a seguir. Tan es cierto es eso que toda la escuela de Marx se hizo con Engels sobre la base del estudio de las revoluciones anteriores, desde el punto de vista del capital, la revolución inglesa industrial, y desde el punto de vista social político, todas las revoluciones del pasado. Es así que ellos han sido los campeones estudiando en la Comuna de París y la Revolución Francesa, y Espartaco, y todas. ¿Por qué? Porque dejaban lecciones por compartir entre los clases adecuados a esto que es la interacción entre los hombres y su realidad. ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea que no es que no tengas que estudiar antes, ¿no es así? Porque las revoluciones se improvisan y se uno actúa cuando ellas aparecen. No es así, ¿me entiendes? También podría sacar la conclusión que la Revolución Cubana se pasaba más a la técnica de golpe-estado de, de Curcio Bonaparte que a, a la posición leninista de preparación de, a través de la captura de la clase obrera, la formación de los soviets, el Congreso de los soviets y toda la organización. Y sobre todo el problema de la conciencia es el otro problema. El Che, por ejemplo, que es imaginativo, no trabaja el problema de la conciencia en forma particular, porque él habla del hombre nuevo, ¿no? El hombre nuevo, que todo el mundo repite como... Pero el hombre nuevo en el marxismo es... todos los oprimidos, ¿no es así?, que al liberarse el yugo del capital a través de un trabajo permanente entre de la realidad que cambia, porque los instrumentos de producción ya están en manos de otra clase, y el ascenso de los desposeídos al poder van creando las condiciones de la formación en nuevo social. y en esa interacción entre las condiciones nuevas donde ha terminado con el capital y haciendo otra clase social al dominio de los medios de producción y estatales se va creando la conciencia del hombre nuevo que se desarrolla a través de años y años y quedan siglos, es decir, para decir el hombre nuevo es la sociedad nueva, ¿entiendes? ¿Cómo es? No puede haber hombre nuevo individualmente si es que no hay condiciones históricas sociales para que ese hombre nuevo sea una respuesta al hombre forjado por el capitalismo. Eso lo vio bien José Carlos Mariátegui el peruano porque en 1930 él dijo de que la burguesía puede ser derivada fácilmente pero la cultura, o sea, sus valores, no. Esos van a permanecer. Y el problema fundamental... No es derribar físicamente a la burguesía, sino cambiar la mentalidad de la gente, decir, con las escuelas de Marx, de cómo el hombre va a cambiar para ser un hombre libre, lo que dice el marxismo y su marismo, ese hombre grandioso, liberado de todas las ataduras de la depredación del capital. Bien, bueno, volvemos a, al piso luego de este... Bueno, esta reflexión de Ricardo Napuri. ¿Se va? Sí, esta fue fue el último de, de, de, de lo que hemos cortado de la entrevista que hizo Fede. Y, y bueno, nombraba este concepto del hombre nuevo relacionándolo un poco con, con la, ya más con la ideología marxista, de liberarse de las ataduras del capitalismo. Y este hombre grandioso, como dice, como dice Napuri en esa entrevista. Así que con eso damos... Por finalizado la entrevista, este, le agradecemos a Napurí y, y sobre todo a la máquina Wehrmann que hizo... La máquina Wehrman. Wehrman. se le trabó, perdón, todavía tengo, tengo el mate en la lengua y, y bueno, eso. Sobre todo a Napurí que se autoentrevistó, digamos. Se autoentrevistó, que hizo el laburo que Fede tendría que haber hecho y así que eso, con eso lo damos por terminado y, y eso, o sea, que no, no pasamos al... ¿Hay un separador? ¿Hay algo? No, no, no, pasamos directamente así de una, de una Ajá. de una, de derechito. Bueno, eh, entre otras cosas, eh, recién comentábamos fuera del aire eh, que el Che Guevara fue, eh, aparte de uno de los responsables de la Revolución Cubana, después eh, ejerció cargos públicos en el Estado cubano, ¿verdad? de cargos públicos y vinculados a la, a la economía, sobre todo, digamos. Eh, él fue ministro de Industrias y también fue titular del Banco Central de Cuba. Cuenta Fidel cuando vino a Córdoba, que cuando él, después de un discurso ahí en, en la casa de, de dos horas o tres horas, terminó diciendo, bueno, y si no hace falta economista y quien sea economista de un paso al frente. Y el cheque estaba medio dormido ya de escucharlo, Fidel saltó <risa> y dijo yo, pero él había entendido y era quien era comunista de un paso al frente. Y bueno, ya se hizo cargo del de estudio. Eh, dentro de la economía, digamos, lo, lo que tiene el Che, que quizás es un aspecto poco estudiado, es que, y, y tal como decía Ana digamos, el Che es un tipo que, que no tenía conocimientos previos, pero un tipo que se iba formando mucho a medida que, que asumió una tarea, digamos. Claro. Y cuando él asume la tarea de, de ser ministro de Industrias, asume el rol de organizar una economía como la cubana que, a diferencia de la, de la economía soviética, era, el, el mismo el Che planteaba después, digamos, es una economía eh, muy diferente y bastante más simple en su concepción, digamos. El, el, el último objetivo de una economía socialista, digamos, en su organización económica, está a través de la, de la planificación, o lo que decía el manual de economía eh, política soviético, digamos, era un manual que... que Rusia entregaba para ver cómo se organizaba la producción. Cuando tomabas el poder en algún país te mandaban, te te mandaban, mandaban el que... manual, exacto. <ríe> y ese manual contaba, digamos, un poco la experiencia soviética y cómo se había organizado esa, esa experiencia. Y el Che, en, en el estudio de eso, plantea otra forma de organizar la, la sociedad. La, la principal diferencia o, o que el Che veía en Cuba con respecto a, a, a Rusia y que también contaban a en y que decía, bueno. Trotsky, el sujeto que interpelaba, era obrero y el Che dice, no, bueno, en Cuba lo que tenemos que interpelar es básicamente el campesino porque Cuba era una colonia norteamericana que poca industria tenía, digamos. Básicamente claro. era una economía, el Che cuando empieza a escribir dice, bueno, Cuba era una economía de monocultivo, caña de azúcar. Monocultivo. Monocultivo, monopólica, había una empresa. Que Muchos un... monos en Cuba, claro, Por eso, había una sola empresa, monopólica y de monomercado, claro. digamos, eh, que era Estados Unidos, o sea, cultivaba caña de azúcar una empresa y se enviaba a Estados Unidos. Y un par de empresas más, digamos, no sé, la empresa de electricidad, la empresa de fruta, United Food Company, había cuatro o cinco empresas grandes en Cuba que ya estaban, funcionaban como, una, como centralizadas, digamos, ya organizaban su producción mediante un plan, claro. un plan que respondía a los intereses capitalistas, pero un plan al fin y al cabo. Al y, al cabo un plan. y eso decía el Che, es un paso adelante porque la economía ya está funcionando de manera planificada. Cambia el sujeto a quien la controla. Deja de ser una, una, un capital extranjero y pasa a ser, o pasaría a ser, el pueblo cubano. Pero dice, hay que aprovechar este, este beneficio que tiene Cuba con respecto a otros países. Él pone el poner ejemplo, dice, bueno, en toda Cuba, al momento de la revolución, había, no me acuerdo ahora, pero por decirte, 300 empresas, esas 300 empresas eran las que había en el barrio industrial de Moscú. Claro. O sea, todo toda el país tenía menos empresas que un barrio industrial de Moscú. Entonces, es más fácil planificar una economía de este tipo. Y la, la, el principal obstáculo que, que encuentra el Che en, para, para planificar la economía es la fuga de cuadros técnicos. Digamos, se van, cuando se hace la revolución y se expropia el capital extranjero, las capas gerenciales y las capas técnicas huyen digamos eh, se van a, a los extranjeros se van se van a Miami y a, los cubanos se van a la gusanera. a dedicarse al, al, <risa> a la venta de cocaína como, a la venta de cocaína como, como Montana exactamente y, a, y al boicot a, a, a <risa> la, <risa> la revolución cubana y, o a la al, al desarrollo de, espe de espectáculos de salsa como claro, la Gloria Estefan, como Estefan. Y Cruz exactamente <risa> claro y lo que y lo que queda en Cuba entonces el Che empieza él cuando a, se hace cargo del Ministerio de Industrias Hay una serie de debates muy interesantes porque hay una parte de, de, de los gobiernos cubanos que, del gobierno cubano que dice que tiene que hacer eh, planificación, digamos, siguiendo el, el modelo cubano, y otra parte que es la que dice el país que arma otro tipo de, de, de sistema de planificación. Entonces se empiezan a enfrentar el sistema de cálculo económico, que era el socialista de Rusia, con el de planificación, el sistema de, de, de sistema de presupuestario de financiamiento que era el que planteaba el Che. ¿Cuál era la diferencia? Es que la economía soviética estaba organizada en empresas que eran propiedad del Estado soviético, del pueblo soviético, pero que seguían fusionando con las reglas de mercado. Había compra y venta de mercancías. Claro. Digamos, una empresa le vendía a la otra, a la otra compraba y el dinero seguía circulando como circula en, en las sociedades capitalistas. Y lo que el Che planteaba era que hubiera una sola gran empresa integrada que, o, o pocas empresas empresas consolidadas por Rama, llamaba él y que esas empresas dentro no, no funcionaran con la lógica capitalista entre ellas, que una empresa no le venda a la otra sino que una empresa transfiera bienes a la otra, no. que una empresa no pague a la otra por la, la mercancía comprada deja de existir la mercancía y dice che y lo que tiene que haber es transferencia a asientos contables, que bien, van en mercadería y todo el, el dinero obtenido por transferencias Eh, capitalistas que son el mercado que obtiene Cuba con el mercado extranjero o en rasgos que aún no han sido expropiados como la pequeña empresa bueno, ese dinero va a una sola cuenta que es la cuenta del banco central y que empieza a desaparecer todas estas categorías mercantiles, dinero banco, mercancía Dice, porque esta es la única forma también ya un poco a, a lo que plantean a pudrir hombre nuevo Dice, la única forma de que cambie la conciencia de los trabajadores de cambiar la conciencia de la gente es que desaparezcan las categorías que basen hacen capitalista claro. Claro. frente a que el un economista francés que se trenza a este debate con el Che que dice, no bueno, primero desarrollar las fuerzas productivas, desarrolla fondo eh, la, la ley de valor desarrolla fondo la, el sistema mercantil y ahí cuando estás ese, ese desarrollo de fuerzas productivas, pasa al socialismo el Che claro. dice, no bueno él, él cuando viaja a, hace su viaje por, por Rusia y por Yugoslavia él dice, bueno mira, Rusia hace 50 años Que está desarrollando a fondo este sistema. Y se está convirtiendo en una burocracia que no, no va a cambiar realmente las cosas. Entonces, si no queremos que pase eso en Cuba, tenemos que ir ya al cambio ese. Tenemos que ir ya al hombre nuevo. Y una forma, y, y o sea, la forma que, que ve él para cambiar sobre todo la conciencia del hombre, del, del obrero, es decir, bueno, dejemos de dar, como se daba en Rusia, estímulos materiales. En Rusia, a medida que se aumentaba la producción, decía, bueno, aumentó la producción, le damos un premio monetario a las claro. fábricas que, que lo hacen ¿qué pasaba con esto? había fábricas que decían bueno, nosotros en vez de producir 100, decimos que vamos a producir 50, producimos 100 entonces recibimos el estímulo material claro. el Che dice, no, bueno, lo que hay que hacer es estímulo moral es decir, que el estímulo material sea cada vez menor y que el estímulo pasa a ser el trabajar por el bien de la revolución y una forma la forma práctica de encontrar esto es las jornadas de trabajo voluntario que le empieza a organizar que dice claro. no importa que no sean productivas al 100% él cuando cuenta que cuando va a la zafra su carrera, él empieza a cortar zafra y se termina cortando la pierna digamos ser ineficiente en eso claro pero lo que había que hacer era mostrar el ejemplo es decir bueno mira el ministro de industria con todos los, los tipos vamos y laburamos en la zafra entonces lo de la zafra que el domingo vayan y laburen en la industria de la harina pero de la harina vayan el domingo claro. laburen en otra industria claro. que se genere Un, un, un, un movimiento moral que, que cambie la conciencia y que empieza a crear este hombre nuevo del que hablaba el señor. ¿y logró instalar, instalar ese sistema? ese sistema, se, él estuvo a cargo el Ministerio de Industrias, le dieron, por así decirlo un par de industrias, como para, no sé, que juegue <risa> para que ver era, el, el claro el armó él armó durante un par de años la industria consolidada de la harina, la industria consolidada de... Del, ...del cuero y no sé qué otras dos o tres... ...pero fue un experimento muy corto, digamos... ...él estuvo cuatro o cinco años... ...y después terminó yendo al, al banco... Y después bueno, su ida al África... ...y por América Latina donde termina... ...entonces es un sistema que no logra... ...imponerse realmente... ...siempre lo que predominó en Cuba fue el otro sistema por una cuestión lógica también de que quien solventaba económicamente la revolución era claro. la Unión Soviética entonces el Che gran parte de su, de su vida a tratar de que América Latina se si vuelva socialista estaba en eso, en esa apuesta a los países no alineados para que no, no depender de, de, de Rusia porque si vos dependés de Rusia el ruso te dice bueno, vos querés que te mande repuesto para tu industria hacer lo que yo te digo no te hagas el loco y no plantees otra forma de organizar la, la economía que está en contra de lo que digo yo. Sobre Entonces, todo peligroso en este periodo stalinista de esta Rusia. De exacto. Quien, quien termina discutiendo con el Chef Bettenheim. Bettenheim es, eh, en, en términos económicos, un, un economista marxista francés, que es stalinista puro. Digamos, eh, cuando le discute el Che en los textos que discute, dice, y como dijo el camarada de Stalin, bah, te dirá cinco <risa> ojo a un discurso de Stalin, y te dice, bueno, claro. mira, esto es lo que hay que hacer. Claro. Entonces, el Che ve, ve ahí una, una cuestión que no puede... No puede vencer por cuestiones materiales digamos, claro. Cuba por más que, que si se peleaba con Rusia no le vende nada a nadie no tiene claro. descargar ¿Dónde, ¿dónde, dónde encargar porque es una economía muy pobre desde ese sentido no puede organizar un plan eh, muy un plan muy ambicioso si no cuenta con el apoyo de una economía que le dé los bienes para vivir que Cuba no tiene porque Cuba es una, una isla bastante pobre eh, su tierra digamos, en, en, en minerales en En, en las condiciones básicas para, para vivir. Entonces tiene que sí o sí buscar un aliado, lo fue la Unión Soviética, lo es hoy Venezuela, digamos, pero no, no puede por sí sola sostenerse. Y quizás por eso es lo grandioso de la Revolución Cubana o un punto a rescatar, es decir, bueno, siendo una de la, un territorio pobrísimo como son las tierras del Caribe que se sostenga económicamente, con todos los aviones, 50 años después de la Revolución, ese es un punto a favor. Pero en, en el aspecto económico del Che, él iba a eso, a otra forma de iniciar la producción, a, a otra forma de estimular a, a, a los obreros y a plantear, digamos, una especie de, él lo que rescataba así, sobre todo de, de, del ámbito de, de Yugoslavia era la gestión obrera, digamos que las empresas, que, que los obreros participen en la elaboración del plan y que los cargos gerenciales sean cargos rotativos, digamos, que no se, se, se genere una burocracia obrera que termine separándose de las masas porque en una frase de Che dice bueno, el objetivo de una revolución dice, es luchar contra la explotación pero también luchar contra la alienación del trabajo, digamos entonces, si, si no nos somos explotados y como no sé en Rusia y el dinero no fuera para parar al capitalista sino que va para el Estado Soviético si la gente sigue alienada y sigue yendo a laburar de 8 a 16 y va a cobrar un, un salario y el objetivo es laburar más porque no va a pagar más seguís alienado y si seguís alienado no podés cambiar la, la sociedad Entonces, es romper con las dos cosas claro. bueno, muy bien eh, interesante esto Yo, este, este costado economista, cual evidentemente tampoco le fue muy bien, no tuvo mucho éxito pero no lo conocía el Che ¿eh? bueno, vamos a otro tema que habla del Che como, los temas, sí, como hay temas que hablan del Faso hay temas que hablan del Che, más o menos son mitad y mitad Burguita del Sur quiero Otra vez ha fracasado el funeral, en el barrio se relaven las pancatas, avivando algo de los palatas, baila, baila al boca en boca, de paso, pero esta vez vemos a tu regreso. I'm se nos lleva al rockero, se nos lleva para siempre, se deforma y pronto vuelve cuatro Radio La Colectiva FM 102.5 Construcción Participativa Comunicación Alterativa politicon, viatíbeca y logos políticos Politicom, entreístas y comentarios políticos Los jueves a las 10 de la noche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 la colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Como no hay revolución sin diversión para seguir bancando el aire colectivo, para llegar más lejos. Venía a darle una mano a la radio. Peña a la colectiva. Peña a la colectiva.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 Un recorrido, así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Estos son mil monos con mil máquinas de escribir. Pronto habrán terminado la novela más grande de la historia. Veamos, estábamos tan contentos, estábamos con bechica, mono, tonto, estúpido. ¡Cállate! Estás escuchando el Palermo de los Simios. Volvemos al Palermo de los Simios. Eh, saludos, comentarios, data que nos hacen llegar nuestros oyentes, queridos. Bueno... En principio, Celeste dice que insiste con el monotema, que es aborto legal ya. Sí, eh, estuvimos hablando al principio del programa sobre eso y desde luego nos pronunciamos a favor del aborto legal ya. Eh, por si quedaban dudas algunas. Si quedan más dudas, no sé, traigan a alguien que la hacemos abortar. Eh, eh, y datos bizarros sobre el cheque que nos manda Misery, Muy interesantes. Eh, el primero es que... Eh, Tincho, nuestro otro querido operador de la radio, le pasó una historieta coreana del Che en formato anime. Parece una historia de Heidi, tira. Ver, yo todas estas cosas las quiero ver, ¿eh? me gusta. Yo las adaptas. quiero ver también, sí. Y después hay un anime Ponja. Eh, sí, sos muy freak. Eh, inspirado en el Che, que trata de un revolucionario, pero en el futuro, donde la Tierra está dominada por una potencia llamada Britania, eh, no, mm. sé, no se jugaron mucho con, no. con caretearla el nombre, que domina casi todo el mundo pero hay un tipito revolucionario sin barba que se apoda cero cero no cero y según lo con es para armar la revolución con robots gigantes y mucha pirotecnia y que según su autor el el chef fue la inspiración y se llama Code Geass ¿eh? de, nos agradece dice que el programa está buenísimo manda saludos a la mamá así que bueno saludos a la mamá de Seth Misery que eh, le puso un nombre medio raro no dijo Seth Misery no Bueno, eh, tenemos más data, más data, tenés que superar esta data freak. Eh, no, no, no, yo quiero, yo quiero ver ya la, la historieta coreana, yo también, me, me, muero, me muero, me eh, muero. No, un par, un par de cosas de, de, también, volviendo un poco a, usando esto, el disparador que nos dio la entrevista de en Purie, uh -huh. que decía esto de la, de la formación eh, medio improvisada del Che, eh, cuando el Che va a dar un discurso sobre planificación en un congreso en, en Argelia, Él cuenta, digamos, que la, la primera vez que le agarra el Ministerio de Industria, dice, bueno, vamos a armar el plan económico de Cuba, ¿no? Uh -huh. Dice, yo no sabía nada de economía. ¿Cuál es el objetivo que me puse? Bueno, yo dije, bueno, hay que ¿cuántos hacemos? Duplicamos. Dice, bueno, ¿cuántos pares de zapatos hacen en Cuba? Averiguo, 10.000 pares de zapatos. Che, Dice, bueno, hay que hacer 20.000 pares de zapatos. En el... ¡Tum! Doblamos la apuesta. Doblamos la apuesta. Dice, después, cuando empecé a investigar, me dije, claro, en Cuba no había tantas vacas como para hacer 20.000 para zapatos. Había que matar todas las vacas, ponerle para cumplir con el plan de hacer planes de zapatos. Dice, bueno, eso era un poco irreal. Dice, bueno, ¿cuánta madera se produce en Cuba? No sé, 5.000 toneladas de madera. Duplicamos la cantidad de de madera. Bueno, había que calar todos los bosques de madera de Cuba para duplicar en un año. Claro. Eso es fue Entonces, el Che siempre plantea, también seguramente por una falencia propia de él, la insistencia de formar, en, en esto, el, el, cuando uno lee los, los escritos económicos del Che, Él es muy muy incisivo, digamos, en formar cuadros y sobre todo formar cuadros contables, digamos, que le permitan la, que permitan la planificación. Sí. Cuadros contables y también insiste mucho en formar lo que es métodos computados, digamos, eh, lo que uno diría hoy más fácil, digamos programas de computación. Mm. Pero él hace mucho hincapié en eso, digamos, y sobre todo en, en, en esquematizar, digamos, la, lo necesario para lograr que un plan funcione, un plan económico centralizado. Dice Che, es empezar a centralizar información, volcarla, asentarla y que sea información fácilmente asequible para otras personas que vengan después para terminar ese trabajo. Porque él, otra vez, él cuando contaba los problemas, todo esto, esto iba me echando con anécdotas, cuando él contaba los problemas que tenía, dice, bueno, no, nos hicimos cargo de alguna industria expropiada del capital estadounidense, ¿no es cierto? Okay. Se rompe esa máquina. Esa máquina, el repuesto. Decía, vas al manual, el repuesto dice, bueno, es la pieza B48 que te la provee la empresa norteamericana. Me dio como que no daba claro. llamar a la empresa norteamericana a que te mande ese repuesto y había que pedirlo a, a, a Rusia. Entonces, primero había que conseguir alguien que hable ruso, digamos, ¿no? Sí, básicamente. Primero y, y, y fundamental, que no era poca cosa, le decía, bueno, hasta que logramos eh, formar gente que, que entienda, digamos, ruso, ya ese era un paso adelante. Una vez que lograste que alguien hable ruso y se pueda comunicar con, con Moscú, le tenés que mandar una pieza dice bueno, necesito una pieza de tales dimensiones. Bueno, ¿y qué componente de metales tiene? ¿Para qué te para la, que que la que mando? Te averiguo, bueno. Claro, para que te la mando, porque no tenemos desarrollado eso. Entonces, demora cinco meses en llegar a Rusia que se investigue si tiene un 30% de acero, 20% de aluminio, 15% de cobre. Que te la armen, que te la manden y roba que ande. Claro, tipo Tetris, porque de ahí surge el Tetris. Claro, de ahí, de ahí sur surgió el Tetris. De ahí surge el, surge el Tetris, digamos. De encajar piezas en la industria cubana. Claro, entonces el jey dice, bueno, una vez que pasamos por ese proceso, listo, anotemos. Esa. Eh, por poner un ejemplo, ¿no? Anotemos esa pieza. ¿Qué componente tiene? dónde va, cómo se dice esa pieza en ruso, digamos, claro. para saber qué pedir. Bueno, todas esas cosas hay que anotarlas y, y, y generar normas, que se llaman, eh, normar los bienes, digamos, son ¿no? como normas contables, que diga, bueno, es tanto lo que, lo que usa, entra en tal lado, sale en tal lado, y dice, hay que cuidar. Esto también le lleva, dice el Che, que a la hora de, de las fábricas, el obrero cubano dice, las pocas que tenemos, las tiene que cuidar, pero con todo el esmero del mundo, claro. hasta que logremos normar todo porque máquina que se rompe, máquina que está seis meses parada, hasta que viene un ruso a, a arreglártela. y más como pensaba él en esta en esta orden de armar otra otra otra visión, otro otro modo de calcular de, de calcular y planificar la economía, él también iba a dejar de contar con eso. entonces decía bueno hay que formar cuadros cubanos, pero sobre todo esto lo, las capas medias que son las que se van claro. formar cuadros contables, formar cuadros técnicos, formar cuadros de ingenieros digamos que permitan a Cuba dejar de ser esta economía de monocultivo dice porque él cuando, cuando hace su crítica del de, de proceso de revolución cubana él dice bueno terminamos siendo seguimos siendo una economía de monocultivo seguimos siendo una economía monoproductora y en ciertas medidas seguimos siendo una economía de monomercado la caña de azúcar se la entregamos a Rusia y de Rusia viene lo necesario para seguir produciendo entonces ese cambio de la economía no se logra hacer bueno, el, el abandona Pero otra vez, es algo muy difícil, quizás, de lograr hacer un cambio, que Cuba sea una potencia industrial en algo, porque no tiene los medios suficientes para hacerlo. Entonces, el Che dice, bueno, hay que tratar de formar todos estos cuadros que te permitan desarrollar, no te digo una, una industria fenomenal, porque no nos permite las características físicas, las condiciones materiales de Cuba, claro. pero sí que permitan diversificar un poco su producción y no depender tanto de, de otro imperio, digamos, de, de imperio. Antes del Imperio antes ahora del Imperio ahora, Soviético, periodo, pero, periodo, pero en última instancia, claro. Entonces, Por eso él veía la necesidad de, de lograr otro tipo de comercio internacional con países que sean complementarios, de, de América Latina, del la África, de, digamos, cuando él dice, bueno, tenemos que lograr uno, diez, miles, muchos Vietnam, dice eso, digamos, tenemos que lograr muchos países que, que no estén alineados de última y que permitan comerciar de otro modo. Digamos. Interesante, ¿eh? Bueno, Martín Carlos... Dice, hago las mías, las palabras de Martín Carlos, que dice, como siempre, una masa, Nico, y exige, casi te diría que está acuartelado y pidiendo cervezas. que vuelva el taller de ah. pensamiento económico del Che a la Escuela de Economía Política. ¿Eh? La verdad que nos diste una muestra, vos haces ese taller de. Sí, en, entre varios compañeros armamos el taller de, de economía, que tuvo tres o cuatro o cuatro versiones. Eh, Cuando otras gente lo armamos también. Bueno, no, muy, no solo yo. Muy interesante. Bueno, vamos a escuchar un tema. Eh, que en realidad lo habíamos elegido para desarrollarlo más en un segundo sentido, pero bueno, el tiempo no nos dio, pero quiero leer un pequeño fragmento, de una entrevista que le hacen a John Lennon en los. en los eh, 70, donde le preguntan directamente, bueno, le preguntan ¿qué hay que hacer para tomar el poder para destruir el sistema capitalista en Gran Bretaña? Y el tipo dice. Pienso que si solo, si, solo si logramos que los trabajadores sean conscientes de la posición realmente infeliz en la que se encuentran, destruyendo el sueño que los rodea. Creen que viven en un país maravilloso, con libertad de expresión, tienen coches y televisores, y no quieren pensar en que puede haber algo más en la vida. Están dispuestos a que los mandamases los dirijan, a ver que sus hijos los a sus hijos los arruinan en la escuela. Sueña el sueño de un ser ajeno, no es el de ellos mismos. Deberían darse cuenta de que los negros y los irlandeses son acosados y reprimidos y que ellos mismos vendrán después. En cuanto comiencen a darse cuenta de todo eso, podremos claramente empezar a hacer algo. Los trabajadores pueden comenzar a hacerse cargo, como dijera Marx, a cada cual según su necesidad. Pienso que esto funcionaría bien en mi país, pero también tendríamos que infiltrar al ejército porque están bien entrenados para matarnos a todos. <risa> Así que bueno, seguramente algo de, eso, algo de esa política llegó a... a, a a la gendarmería porque hubo ahí un, un cierto atisbo de lucha sindical con ustedes eh, John Lennon y Power to the People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 El Palermo de la semana. ¿Y vos? ¿En qué Palermo vivís? No nos respondas en qué Palermo vivís porque estamos ya terminando el programa, no nos quedó tiempo para, para el Palermo, que se los debemos porque es un Palermo muy muy interesante. ¿eh? Sí, sí. Eh, a propósito de que nos estamos yendo, arranca el fin de semana para nosotros, los simios, que trabajamos hasta hoy, hasta las 2 de la tarde. Y queremos contarles que, eh, como lo han escuchado en, la, en las tandas, eh, la colectiva, la radio, hoy hace una peña ¿eh? para recaudar fondos para darle una mano a la radio, eh, en la Casa La Provisoria, en Avenida Avellaneda, 1409 en Caballito. Eh, hoy a las 10 va a haber música, va a estar Edu Parera, Dama Juana, La Cumbe y más. Y también va a haber Dama Juana para beber, ¿eh? va a haber una barra económica para compartir la inflación. ¿eh? Buena onda, alto patio, etc. Y... Eh, también eh, dentro de dos domingos, en, dentro del ciclo de cine de Manada Cultural en Movimiento, se va a eh, pro proyectar la película La Revolución no será transmitida sobre la cobertura de los medios durante el intento de golpe a Chávez en el 2002. ¿no? A propósito de que eh, hace, el fin de semana pasado Chávez fue re-reelecto re -re -re re -re -re sí. eh, con el 54% de los votos, eh, así que jugale a las 54% que sale. Eh, Después vamos a, vamos a profundizar esta data. No queríamos de dejar pasar el programa sin mencionarlo. Bueno, eh, Santi Juncal nos pregunta si nos tomamos el Fernet que nos regaló. No, aún no. Todavía no, ya va a ser liquidado en un asado a los efectos. Y, eh, bueno, Alejandro Ruitlán acá nos dice que le gustó mucho el tema de John Lennon. Muchachos, esto ha sido todo. Les deseamos un buen fin de semana. Eh, con, con las chicas de Luminous. los dejamos en manos de... Tercer de piso de al fondo. Forma. Y... Chicos, ha sido un orgullo compartir este programa reducido con ustedes. Nos vemos la semana que viene. Adiós.